saludos, son las nueve en punto de la mañana, tenemos 12 grados de temperatura y comenzamos nuestro programa La Glorieta de este martes 21 de enero como ayer pendientes de esa borrasca gloria que ha dejado en Elche destrozos en su litoral e importantes lluvias la tormenta de esta madrugada nos ha dejado unos 30 litros por metro cuadrado, ha caído granizo además en algunas pedanías, sobre todo del sur como en Derramador y según nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, las lluvias seguirán porque Estamos ante un nuevo episodio de gota fría. ¿Hasta cuándo, Vicente Bordonado? ¿Cuáles son las previsiones para el día de hoy? Hola, buenos días. Bueno, pues lo cierto es que desde el domingo estamos en situación de gota fría y las previsiones para hoy es que a lo largo de la mañana tendremos paso de nubosidad, apertura de algunos claros, seguirán las precipitaciones localmente intensas, eh, precipitaciones que van a seguir acumulando litros. Durante esta mañana el viento de componente marítima, rachas que podrían superar los 40, 50 kilómetros por hora, puntualmente podríamos llegar a los 60 kilómetros por hora y a partir de mediodía poco a poco la inestabilidad y las precipitaciones de fuerte intensidad horaria, las más intensas, se irán trasladando al norte de la Comunidad Valenciana y finalmente a Cataluña pero a lo largo de esta tarde todavía es muy posible que registremos sí. algunas precipitaciones muy localizadas. Por lo tanto, mucha inestabilidad la que nos va a acompañar hoy. Eh, insistimos, episodio de gota fría desde el domingo pasado y que ya sí. le van quedando pocas horas porque estará con nosotros por lo menos hasta mañana. A partir de mañana, la gota fría que ahora mismo tenemos situada al sur de la península Poco a poco se irá trasladando al oeste peninsular y ya estaremos en el sector menos activo. Pero de momento la tenemos encima, es gota fría, con lo que eh, consejos para la población y cuáles son las horas calientes y eh, por dónde no debemos eh, circular, eh, eh, cuál es la evolución de esas lluvias que podrían ser puntualmente fuertes, Vicente, y las franjas bueno. horarias. Pues lógicamente lo más fuerte lo esperamos durante esta mañana hasta el filo del mediodía. No nos tenemos que confiar, es posible que incluso en algún momento veamos el sol, pare de llover, pero después va a volver otra vez porque se trata de lluvias intermitentes y que pueden tener cierta intensidad horaria. Ahora mismo eh, seguro que ya hay problemas en el barranco de San Antonio porque en el barranco de San Antonio en el momento... Eh, caen 12, 13 litros metro cuadrado, eh, pues bueno toda la zona de es Alto queda anegada, eh, pues eh, ya ha llovido durante esta noche más de 30 litros y es que en todo este episodio en buena parte del Candels y, y de la ciudad llevamos acumulado en torno a 60, 70 y en alguna pedanía como Maizeno ya hemos acumulado 80 litros metro cuadrado, por lo tanto situación relativamente complicada durante las últimas horas, con el cambio climático nos tenemos que acostumbrar a que estas situaciones de gota fía las vamos a tener eh, durante buena parte del año. Antes las gotas frías solamente ocurrían en los meses tardos, y si va mes, y en primavera, pero esta situación desde hace eh, cuatro o cinco años ya se viene dando en, en pleno invierno, es muy posible que tengamos estos temporales ocasionados por gotas. Eh, el viento puede volver a soplar fuerte, te he escuchado. ¿Eso significa que el temporal de, en el litoral continuará azotando las playas? Efectivamente, el viento no tan fuerte como ayer. Recordemos que ayer alcanzábamos rachas de 80, 90, 100 kilómetros por hora. Hoy puntualmente rachas de 40, 50, 60, con mucho podríamos superar los 60 kilómetros por hora. Y la situación marítima frente a nuestras costas, mar alterada, ahora mismo tenemos olas, entre dos y tres metros de altura podríamos superar puntualmente los tres metros de altura, por lo tanto el temporal de Levante va a seguir azotando las playas, eh, sobre todo orientadas sí. a Levante. También hemos escuchado que en la pedanía del Derramador ha caído granizo, ¿esto significa que estas eh, fuertes lluvias que podrían venir a lo largo de esta mañana también podrían traer granizo?, Sí, es posible, es muy posible porque hay mucha inestabilidad atmosférica con la dana o gota fría en altura, tenemos mucho aire frío en altura. Es cierto que tenemos un mar mediterráneo eh, relativamente frío, eh, temperaturas en torno a los 14-15 grados, pero sí que al igual que ayer nos cruzaba una línea de tormentas, una línea de inestabilidad atmosférica y también dejaba algo de granizo y precipitaciones puntualmente intensas, hace unos minutos, en pedanías del sur del Candéis, está registrado de forma muy localizada, granizo relativamente fino, y a lo largo de la mañana, pues lógicamente, se podría repetir. Por lo tanto, si esta misma situación que estamos viviendo desde el domingo hasta prácticamente mañana miércoles eh, se hubiera producido en septiembre, octubre, pues estaríamos hablando de lluvias torrenciales y de inundaciones generalizadas en la ciudad de Chile. De todas formas, ha producido en enero y esto viene bien, la lluvia, eh, esos 70, 70 e incluso 80 litros por metro cuadrado que ya hemos recogido y que irá creciendo ese nivel porque se esperan más lluvias. Esto viene bien para el Candelch. Sí, de momento la precipitación, la lluvia registrada hasta el momento viene bien eh, para los cultivos de invierno, hortalizas, para el arbolano. Eh, ...lo peor es, eh, si hay granizo de algo más de tamaño... ...podría dañar eh, algunos productos. Vicente Bordonado, pues muchas gracias. Entonces, precaución. Y sobre todo, sí, la borrasca se traslada... ...hacia el norte de la provincia. Efectivamente, sí. Conforme vaya avanzando la mañana... ...y sobre todo a partir de mediodía... ...las precipitaciones ya se van a ir focalizando... ...las más fuertes, de intensidad más fuerte al norte de la Comunidad Valenciana y finalmente al nordeste de la península, zona de Cataluña. Por lo tanto, estamos ahora en una situación en estas próximas horas de transición en la que hay mucha inestabilidad atmosférica con el paso de esos núcleos convectivos, nubes de desarrollo en la vertical, nubes de tormenta en definitiva, que de forma intermitente nos van a dejar a lo largo de la mañana, incluso durante la tarde, esas precipitaciones que localmente pueden llegar a ser intensas. Por lo formas... tanto, cuando vayamos a salir a la calle y veamos, ah, pues mira, no está lloviendo ya, no, cuidado, paraguas en mano porque, vale. porque no hay que confiarse. De todas formas, las temperaturas no han descendido, porque tenemos en estos momentos 12 grados. Sí, las Temperaturas se mantienen relativamente constantes y de hecho las máximas hoy van a ser similares a las de ayer, 13, 14 grados, con el efecto de la lluvia, el viento, la nubosidad, eh, son temperaturas de poca amplitud térmica, poca diferencia entre las mínimas y las máximas y esa es la nota dominante. Y de hecho, a 1.500 metros de altitud, la masa de aire que el, entre el domingo y el lunes alcanzaba temperaturas de 0 grados, 1 grados, poco a poco se va retirando esa masa fría se va a ir retirando y de hecho la cota de nieve en la provincia de Alicante hoy va a ir subiendo la cota de nieve porque llega aire entre comillas más templado. En definitiva los cielos despejados los veremos a partir de mañana. Sí, mañana ya tendremos ya restos de inestabilidad atmosférica, lo que es la dana o gota fría que ahora mismo la tenemos al sur de la península poco a poco se irá trasladando al suroeste y finalmente en la noche ...de miércoles a jueves... Eh, ...se situará sobre la vertical de Portugal... ...la de vertical de Lisboa... ...entonces para mañana ya será una jornada... ...en la que ya veremos más sol que nubes... ...pero todavía, sobre todo por la mañana... ...se registrarán algunas precipitaciones muy localizadas... ...sí que es cierto que en los siguientes días... ...jueves, viernes, sábado y de cara al fin de semana... ...todavía quedará un remanente de aire frío... ...entonces tendremos en altura... ...tendremos ambiente soleado y paso de algunas novedades, uh -huh. de algo de nubosidad. Pero lo cierto es que este episodio eh, de gota fría, ya, eh, o temporal de Levante, habrá finalizado a partir de mañana. miércoles Muchísimas gracias, Vicente. Por lo tanto, estaremos pendientes de tus previsiones. Muy bien, un placer. Hasta luego. Y mientras tanto, pues las clases en el Che se han mantenido en todos los centros educativos. Hoy además es un día también de borrasca política. Los nuevos partidos que entraron en el Ayuntamiento como Ciudadanos y Vox comienzan a tener problemas. El lunes el portavoz de Ciudadanos, Eduardo García Antiveros, expulsado de su partido por el nombramiento de la asesora del grupo sin contar con la dirección del mismo, dejará, por tanto, el grupo de Ciudadanos pero no su acta de concejal. Por lo que pasará a ser no adscrito y Ciudadanos se quedará sin uno de sus dos concejales sacados en las elecciones del pasado mes de mayo, mientras que Vox pierde a su portavoz Amparo Cerda, quien ayer comunicó su dimisión, lo hizo público, dijo que también deja su acta de concejal y se va del ayuntamiento y también del partido, por discrepancias dijo con la nueva organización. ...y la gestión del partido local... ...y también por los ataques sufridos... ...pues se dice que le han hecho perder... ...la ilusión con la que entró en política... ...el siguiente de la lista de Vox... ...es Juan Antonio Alberdi... ...quien si acepta tomará posesión... ...del acta de concejal... ...en el pleno del lunes... ...así están las cosas en la corporación municipal... ...que deja a un equipo de gobierno... ...con el Partido Popular como el principal... ...y más fuerte grupo de la oposición... ...de momento... Son temas que vamos a abordar hoy en nuestra tertulia política con los portavoces de los grupos políticos del PSOE-PP y Compromís. Además, hoy hablaremos de turismo y terminaremos el programa La Glorieta hablando de empleo y formación profesional con responsables del Instituto de la Terrota. Eso será a las diez y media de la mañana. Antes, como siempre, comenzamos con nuestra selección musical. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y en la sección que dedicamos a la música de cine hay una banda sonora, la del Titanic, que se ha convertido en un clásico de este género. La cantante canadiense Celine Dion consiguió otro Oscar con su canción del Titanic, un auténtico éxito planetario. That's when I loved you one true time. Esta es la canción, un auténtico éxito planetario, la del Titanic. Y en los clásicos de jazz, pues escuchamos otra canción que también alcanzó el mismo éxito en este género musical, My Baby Jazz Care. Y hemos escogido una versión de músicos actual para escucharla, Andrea Motis con Joan Chamorro, quintet, y el saxofonista Scott Hamilton. My baby don't care for shoes My baby don't care for clothes My baby just cares for me My baby don't care for cars and races My baby don't care for high-turned places This day they is not his style. And evil on a toddler's mind is something he can see. It's something he can see. My baby just cares. Who knows it? My baby just cares. Teleelch Radio Marca. Todos los martes, en la glorieta, tertulia política. Pasan 20 minutos de las 9 en punto de la mañana y ya tenemos a nuestros representantes políticos en nuestros estudios de Teleelch en Radio Marca para comenzar precisamente esa tertulia política. Hoy se encuentra con nosotros, representando al equipo de gobierno, el concejal de emergencias, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Y eh, por parte del Partido Popular, el portavoz adjunto, José Navarro. Muy buenos días, Hola, José buenos Navarro. Días. Teníamos previsto también a la portavoz de Vox, Amparo Cerda, pero ayer mismo dimitió. Con lo que eh, Pepe PSOE se quedan solos en esta tertulia. Para eh, discutir lo, la actualidad. Y la actualidad pasa por esa borrasca, la borrasca Gloria, que nos ha dejado destrozos de en el litoral. Y me gustaría, eh, por parte del concejal de emergencias, saber la última hora. Hemos sabido por Ramón, por Antonio, por Vicente Bordonado, eh, la previsión meteorológica y queremos saber ahora eh, cuál es el trabajo desde de emergencias. ¿Elche está en alerta en estos eh, momentos? Vamos a ver. Eh... Elche, durante toda esta borrasca, hemos estado en nivel de preemergencias, alerta naranja, ayer por fuertes vientos y, y a media tarde ya volvimos a lo que es alerta amarilla. Y desde anoche se volvió a activar esa alerta amarilla, pero esta vez por fuertes lluvias, por tormentas eléctricas. Eh, precisamente a, la, a partir de las 5 de la mañana ha descargado una fuerte tormenta en el término municipal eh, que ha llegado en algunos puntos de la ciudad a administrado hasta 60-70 eh, litros eh, por metro cuadrado. Entonces, eh, finalmente, a las 8 de la mañana, se ha abandonado esa alerta por tormentas y está previsto que sobre las 12 del mediodía ya pasemos a nivel verde, a nivel normalizado. No obstante, las previsiones indican que durante todo el día seguiremos con un nivel de lluvias persistentes, pero eh, indican que no serán torrenciales. No obstante, esto del tiempo siempre hay que tener excesiva prudencia porque no dejan de ser previsiones uh -huh. y son predicciones. En cambio, eh, ante estas alertas, ¿ustedes no, has, no han suspendido las clases hoy? No, porque teníamos claro que no entrábamos en ningún momento en alerta naranja y a las 8 de la mañana, cuando la entrada a los institutos, y a las 9 de la mañana la entrada a los colegios, eh, iba a estar normalizado. Así ha sido. ...con los inconvenientes de una lluvia... ...pero al no estar en ese nivel de alerta... ...por eso no decidimos suspender las clases... ...sí que esta mañana, a primera hora... ...desde las seis de la mañana... ...en contacto con la directora del Colegio de las Vallas... ...se han suspendido las clases... ...en lo que afecta a los barracones del centro... ...en el resto del centro sí que se han mantenido... ...pero también aquí hay que indicar... ...que en el momento que se toman estas decisiones... ...de suspender o continuar con las clases no se toman de una manera arbitraria ni caprichosa. Es una decisión técnica y teniendo siempre en cuenta primero, la seguridad de la población y segundo, los inconvenientes de suspender clases para una comunidad escolar de más de 40.000 personas con todo lo que ello conlleva. Hay padres, madres, que nos dicen que están en su perfecto derecho de no llevar a sus hijos a clase. Ahí tenemos el respeto y la libertad de cada padre de decidir lo que considere conveniente, pero eh, suspender Una actividad escolar, cuando no se está en alerta roja, ni siquiera naranja, es una decisión que hay que tomarla con mucha determinación porque sí, trae muchos, muchísimos inconvenientes. Pero hay medidas que ustedes han, han tomado como precaución. ¿Se han cerrado parques municipales? Esas medidas siempre se toman parques, jardines, huertos, eh, la zona próxima a barrancos de las pedanías como Matola, los accesos eh, a centros comerciales de la carretera Greviente en ese todo momento eh, permanecen en alerta con indicaciones y en el momento que hay una lluvia como la de esta madrugada rápidamente los equipos de seguridad de emergencia se desplazan a la zona para que nadie transite por ellos. ¿Y cuáles son los puntos calientes con los que ha amanecido la ciudad hoy después de esa fuerte tormenta eléctrica que tuvimos a las 5 de la madrugada? Sí, ha amanecido básicamente, son el camino to casi todos en las pedanías ...en el camino de la Servilleta... ...el acceso a Carrefour... ...en la carretera de Greviente... ¿Está cortado el acceso a Carrefour? Sí, la carretera... ...el acceso, el que tiene que ver... ...el acceso subterráneo... Sí, está inundado... ...el, el, otro, el otro acceso que es el de la carretera nacional... Eh, ...340, ese permanece abierto... ...la carretera de Matola... ...en el tramo del barranco de Los Arcos... ...y el barranco de Barbacena... ...porque en esos momentos... Eh, ...está el barranco con un caudal de agua importante... Y decir que en el casco urbano, a primera hora de la mañana, eh, la línea de semáforos eh, también ha saltado y ha causado inconvenientes en el tráfico. Y también la policía local se ha desplazado rápidamente para regular el tráfico. El operativo de emergencias está, por tanto, activo. El operativo de emergencias permanece activo mientras no pasemos a nivel verde, que está previsto sobre las 12 de la mañana. Se han paralizado algunas de las obras que tenían ustedes en marcha, ¿no? Sí, claro. Eh, las obras eh, que requieren de una actividad extraordinaria se paralizan porque eh, con tal cantidad de lluvia quedan anegadas y por lo tanto eh, hay, que, hay que pararlas momentáneamente. Bien, pues eh, gracias Ramón por, por este repaso de cómo de cómo ha amanecido la ciudad. Desde la oposición, desde el Partido Popular, ¿cómo habéis visto la respuesta del ayuntamiento, del equipo de gobierno, ante este nuevo episodio de gota fría, José Navarro? Bueno, pues antes de nada ¿no? mostrar el máximo apoyo y máximo respeto a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? en este caso de la ciudad ¿no? y todos los agentes implicados que... ...que velan por garantizar que una situación de anormalidad, ¿no?, sea lo más llevadera posible para todos los ciudadanos, ¿no? Y desde aquí, pues, el máximo respeto y el máximo apoyo también, ¿no?, para, para Ramón, por supuesto. Pero, bueno, pues, por suerte, ¿no?, para nuestra ciudad, una vez más, ante un temporal, ¿no?, y ante una situación tan compleja, ¿no?, como es un fenómeno meteorológico de estas características la ciudad dentro de lo que cabe no y viendo el contexto en el que se produce sale bien parada, ¿no? No se sé, parece que tengamos esa bendición que la anterior, no con la Dana, vimos como en la Vega Baja situaciones catastróficas. Y ahora otra vez, ¿no?, eh, exceptuando, ¿no?, alguna situación de, como en Arenales, ¿no?, todo eso ha llamado la atención, ¿no?, algunos campings, ¿no?, que también de la ciudad que comentábamos al principio de la tertulia, antes de entrar en antena, pero, bueno, son cosas, ¿no?, que ante estas situaciones, ¿no?, de lluvias torrenciales suelen ocurrir, ¿no?, pero por suerte eh, también, ¿no?, he escuchado en las noticias que han habido incluso víctimas, ¿no?, en la comunidad sí. valenciana gente que duerme en la, en la intemperie, pues, bueno, pues, congratularnos, ¿no?, de que evidentemente, ¿no?, eh, un fenómeno de estas características Ajá. deja consecuencias, ¿no? Sí. Lo más llamativo, ¿no?, que es la suspensión de las clases. Pues, llama la atención, ¿no?, Como dentro de la decisión del propio equipo de gobierno se ve cómo están reconociendo eh, un fracaso educativo, ¿no?, Como es el, el que el muro de Torrellano siga sin repararse y que el Colegio de las Vallas esté en la situación que está, de ahí la, las protestas, ¿no? Pero bueno, pues yo... Sí que es cierto que los expertos ¿no? en este caso pensaban que no era consecuente, no, no era conveniente en este caso, eh, suspender las clases. Pues, pues, bueno, como decía Ramón, ¿no? eh, los padres tienen todo el derecho del mundo a, a tomar su propia decisión y decidir si, si llevan lo, a los alumnos, ¿no? los, los hijos en este caso, a los centros. Pero bueno, yo creo que, que convenía ¿no? eh, mantener la normalidad dentro de lo posible. ¿no? Y al fin y al cabo... Pues, excepto el viento, ¿no? estas rachas de viento también uh -huh. que parecen afectar, las tormentas, bueno, pero una situación de, de lluvia, casi que es normal ¿no? en estas épocas. Se, se me había olvidado comentarte, Ramón, eh, ¿los destrozos en el litoral han sido cuantiosos? Los destrozos, es, ahora habrá que hacer la evaluación del balance de daños, pero a simple vista, por ejemplo, en la playa del Pinet, sí que la rotura de un dique hizo que el agua entrara en las casas que hay en primera línea, en alguna de las casas, ...en algún establecimiento comercial que allí también hay... ...y en Arenales eh, también, eh, en algún muro también ha caído... ...entonces eh, por desgracia ya empezamos a acostumbrarnos... ...a estas imágenes, antes eran muy de vez en cuando... ...y últimamente están siendo muy persistentes... Eh, es, ...tiene que ver con los fenómenos, con el cambio climático... ...y al margen de esas medidas paliativas que se puedan poner... ...para evitar catástrofes y las posteriores... ...para poder hacer ese balance de daños... Yo creo que la sociedad en su conjunto tenemos que hacernos una seria reflexión de que quizás eh, eh, ciertas estampas que tenemos en nuestro litoral habrá que tomar medidas más estructurales, porque, por ejemplo, eh, como bien decía José, al final Elche parece que tiene esa suerte de que, pese a daños e y, y, y incidencias que hay, pues, por ejemplo, miras en Sabia, eh, Denia, Altea, que está a muy pocos kilómetros de nosotros, eh, vamos... Las imágenes de Sabia del paseo marítimo son dantescas. Parece que haya habido ahí un, un estado de sitio perfectamente. Entonces, esa reflexión yo creo que tenemos que hacernos como sociedad eh, de una manera más estructural. Es momento de evaluar daños, es momento de tomar medidas paliativas y sobre todo, como dice José, también eh, siempre es un buen momento de reconocer ese gran trabajo que hacen todos los equipos de, de emergencia y de seguridad para que en la medida de lo posible... Eh, porque siempre decimos no pasa nada, no pasa nada y muchas veces en mayor medida no pasan más cosas claro. debido a este trabajo que hacen esta predisposición, esta claro, profesionalidad que es tremenda eh, De todas formas, sí hay eh, problemas eh, hemos visto eh, que nos están llegando imágenes del camping, por ejemplo que hay en Balsares uh -huh. ¿En estos momentos cómo está ese camping? El, eh. campamento, el campamento El Manantial ya tuvo problemas con la dana eh, ahí llueve sobre mojado. Y ahora mismo pues estamos evaluando, parece que no hay riesgos eh, en cuanto a las personas que lleven allí, que están desviando agua y es, también tendremos que posteriormente en los próximos días hacer una evaluación más estricta de los daños que ha podido causar el agua. Simplemente, al parecer, como va, no va a seguir lloviendo en este día de forma torrencial, pues vamos a esperar que baje ese nivel de agua para poder hacer una evaluación más extensa. Y en cuanto al aeropuerto, Ramón, ¿eh, se, ha, ¿se ha vuelto a abrir, se ha normalizado o continuará...? Sí. desde las seis de la mañana se ha vuelto a abrir y el aeropuerto es que está sufriendo en estos días eh, un cúmulo de, de, de fatalidades. El, el incendio de la semana pasada en la cubierta, pues un incendio muy complejo, muy complejo, eh, que no parecía grave en un principio, pero... Así es, no fue grave porque no hubo daños eh, en personas, es de extrema complejidad, hizo que, por ejemplo, el domingo se tuviera que volver a cerrar y ha estado casi 48 horas cerrado. Se ha vuelto a abrir, se ha vuelto a abrir, ahora está operando con normalidad, lo que pasa es que el aeropuerto sí que es cierto que para que recobre su función al 100%, ...va a tardar un tiempo por, por la complejidad de ese incendio. Es que, claro, se ha abierto un aeropuerto con un tejado... ...con la mitad de su tejado... ...es el tejado de la terminal de las zonas de embarque... ...que está destrozado. Bueno, vamos, a, aquí no se ha abierto con parte de su tejado... ...la cubierta del aeropuerto eh, Elche Alicante ...tiene 80.000 metros cuadrados... ...y la parte vale. afectada ha sido Son de 1.200 metros vale. cuadrados... ...y esa zona está perfectamente acordonada... Y en esa zona no transitan pasajeros ni personal que trabaja en el aeropuerto. El aeropuerto puede operar perfectamente con esa zona acordonada hasta que los técnicos de AENA evalúen los daños y puedan proceder a su reparación. ¿Todavía? Lo que pasa es que, como el incendio era tan reciente, el domingo se determinó que ante la previsión de fuertes vientos se eh, volviera a cancelar, no fuera a ser que se reavivara el incendio o las brasas que quedaban del incendio. Uh -huh. por, eso se, se por eso se cerró Y se prolongó su cierre por el, la inestabilidad Por la inestabilidad con... del tiempo Bien, pues En cuanto al aeropuerto José Navarro sí, quizá, El Partido Popular Quizá ha sido, ha sido lo más llamativo ¿no? De toda esta, todo este fin de semana ¿no? Una infraestructura tan importante Como es el aeropuerto de, del Altet, El aeropuerto del Che, Alicante, Que, como bueno, decía Ramón ¿no? Se tuvo que cerrar También estaba un poco al corriente ¿no? y Un poco afectado y pone de manifiesto la, la importancia de esta infraestructura para la ciudad, ¿no? Toda la gente, ¿no? Veíamos las cifras que salían en todos los telediarios nacionales, ¿no? Toda la gente que pasa por nuestra ciudad día a día y que pues, bueno, tiene estas, estas consecuencias, ¿no? Este cúmulo de fatalidades, ¿no? Como fue el incendio sumado al temporal, a, a las rachas de viento que haga que un aeropuerto se tenga que cerrar, pues tiene su repercusión y hace que afecte, ¿no? Pero siempre en pro de, de la seguridad, ¿no? Pues Yo creo que, que también nos hace que pongamos el foco, ¿no?, en lo que siempre decimos, ¿no?, en esa infraestructura tan importante que tenemos en nuestro término municipal y que tanta inversión necesita, ¿no?, tanto en la infraestructura en sí... ...como las conexiones, ¿no?, y aprovechar más, aunque no venga el caso ahora, ¿no?, hablando de, de las inclemencias meteorológicas... ...pero aprovechar esa afluencia de gente para atraerlas a la ciudad y para que tenga mayor impacto, ¿no? Pero en cuanto al temporal y al cierre, pues, pues nada, que todo vuelva a la normalidad y que, que me consta, ¿no?, que AENA también organizó... ...un dispositivo para trasladar a, a los viajeros a los aeropuertos de Valencia y de Murcia y, pues bueno, se ponen todos los medios, ¿no?, pero resulta llamativo, ¿no?, eh, una infraestructura, ¿no? un medio sí. de transporte como es el avión que mueve tanta gente. ¿no? ¿Y se, saben, se sabe algo de las causas de ese incendio? Están aún investigando debido a la complejidad y como ya ahí intervienen muchos factores como a partir de ahora compañías de seguros, peritos, pues aún las fuerzas de seguridad no han determinado aún las causas de, del incendio. Eh, como primera prioridad, quieren restablecerlo al 100% y luego ya se determinarán las causas de ese incendio que ocurrió la semana pasada. Bien, pues después de hablar de las emergencias, vamos a hablar de esa borrasca política que hemos dicho al principio de este programa. Vox no ha podido estar, Ciudadanos también ha perdido a su portavoz. ¿Qué está ocurriendo? El Partido Popular se queda prácticamente solo como oposición. Bueno, llevamos tiempo diciéndolo, ¿no? El referente, no solo por números, ¿no? Que, que también, ¿no? Somos la, la mayor fuerza política después del Partido Socialista con nueve concejales en el ayuntamiento y éramos los únicos que estábamos haciendo oposición. Alguna vez, ¿no? Incluso el portavoz del Partido Popular, Pablo Rosa, ha hecho una llamada, ¿no? A, pues, a que se sumasen, ¿no? Y que realmente hiciesen esa labor tan importante que le compete a la oposición, como es fiscalizar la labor del equipo de gobierno, ¿no? Y, pues bueno, pues ya se veía venir, ¿no? Así que habían rumores que tanto Ciudadanos como en Vox, ¿no? Tenían cierto malestar, ¿no? Interno, y al final, pues ha terminado explotando, ¿no? Yo creo que, que no es bueno para la ciudad, ¿no? Ya no hablo solo para los partidos en sí, que también, ¿no? Todo este tipo de cosas afecta. Pero para la ciudad, para la corporación municipal en sí, no, no es bueno, ¿no? Que, que se produzcan estos episodios, ¿no? Que por disputas internas de cada uno de los partidos pues los ciudadanos al final se tienen que ver reflejados en todos los miembros de la corporación, ¿no? más allá de que los hayan votado porque todos somos representantes entonces pues, este tipo de disputas primero no, no favorecen a la imagen de la corporación y tampoco de la política ¿no? Ramón que es politólogo como yo pues este tipo de imagen que se traslada no, no es la más beneficiosa en estos momentos ¿no? eh, venimos de estos tiempos que la labor política está tan cuestionada por parte de la ciudadanía, pues quizá no sea la imagen más favorable. ¿no? Desde el Partido Popular eh, lo tenemos claro ¿no? y apelábamos a ello en campaña electoral y lo vamos a seguir haciendo, la unidad, ¿no? la importancia de, de la unidad de los partidos y también de, dentro de los propios partidos, pero también con el resto ¿no? de, de los partidos, aunque hayan esas diferencias ideológicas. ¿no? Siempre la suma, la suma de, de todos eh, obtiene, se produce con mejores resultados. Ramón ¿qué va a hacer? El, bueno, primero la valoración de lo que sí. ha ocurrido con Vox, de lo que está ocurriendo con Ciudadanos. Pues en primer lugar, desde el equipo de gobierno, manifestar nuestro máximo respeto por las, los problemas, las luchas internas que puedan tener otros partidos, que al final, como dice José, causa un cierto trastorno, porque ya para este pleno y después de este pleno, pues vamos a tener que tomar... Eh, medidas en cuanto a composición eh, de comisiones de pleno, de juntas de portavoces, etc., con la salida de Eduardo García Ontivero, en este caso del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y en cuanto a la dimisión de, de Amparo Cerdá por Vox, pues también máximo respeto y luego un análisis un poco más personal, eh, decir que yo creo que estos partidos eh, nuevos que vinieron, según ellos, a regenerar la clase política que tanto que cuestionaban a esos partidos un poco más de corte tradicional como pueden ser PSOE y PP cuando tienen que de verdad demostrar que son útiles para el ciudadano, que con sus políticas pueden cambiar la sociedad pues les entran estos vértigos, estos miedos estas luchas internas esta un poco falta de liderazgo y falta también de responsabilidad por lo tanto yo creo que tendrían que hacérselo mirar estos nuevos partidos que han podido ser útiles, han podido ser determinantes para la composición de mayorías en ayuntamientos y en comunidades autónomas, y a la, a la primera de cambio vemos cómo se están autodestruyendo por ellos solos. Y, y, ustedes, ustedes, ustedes eh, un momento, no, sí. porque es importante, ustedes han vivido luchas internas, muchísimas. Todas. ¿Qué les aconsejan? Eh, sobre todo responsabilidad y altura de miras, y que lo que pasa en casa no debe trascender eh, nunca fuera y... Cuando uno sale fuera, está ejerciendo una labor de gobierno o de oposición, lo que tiene que mirar es por el interés ciudadano, no por el interés personal o del partido. Y sobre todo los cierres de filas. Hay que cerrar filas. Las discusiones... Pero eso cuesta mucho. Eh, es ya, obvio y ahí, nadie lo está pues haciendo. ahí un poco habría que ver esos nuevos partidos que vinieron a regenerar, a la más mínima que han tenido una responsabilidad, se están autodestruyendo. Por lo tanto, no sé, algo de bueno tendremos esos partidos de tipo convencionales cuando hacemos esos cierres de filas y esa, eh, eh, lavar los, los asuntos internos, los trapos sucios en casa. José, aquí, el Partido Socialista, la verdad es que es experto, ¿no? Sí, bueno, y el Partido Popular siempre, en Dereche también, sí, ¿eh? No, no, no, pues no, no, no, el Partido Popular, a la disputa, siempre se hace, se hace polémica, pero el Partido Socialista, de verdad, y es de admirar, ¿no? que todos esos conflictos que existen en todos los partidos después no tienen su traslado pues, en el debate ¿no? en el político, en los medios de comunicación, eso de, tenemos mucho que aprender ¿no? todos. ¿no? En el Partido Popular pues, es una evidencia, ¿no? Todos hemos visto imágenes ¿no? de épocas pasadas en los que también la imagen que se ha trasladado no ha sido la mejor, ¿no? Pero bueno, como decía Ramón, pues siempre hay diferencias, ¿no? Dentro de los partidos hay diferentes criterios que se tienen que trasladar y que se tienen que hablar y que se tienen que debatir, pero que eso se tenga su reflejo en los representantes municipales no, pues quizá claro. es, es, lo cuestionable, ¿no? Y yo lo que sí que quería apuntar respecto a lo que hablábamos de, de, ciudadanos de es y importante, Ciudadanos sí. que alguna vez lo he dicho, ¿no? lo de Ciudadanos, cómo hubiese cambiado la la situación interna de Ciudadanos, si allá en el mes de abril eh, Albert Rivera hubiese decidido a apoyar al Partido Socialista. Tendríamos ahora un gobierno más sensato de lo que tenemos, ¿no? que no dependiese de los partidos independentistas ¿no? y de los partidos comunistas, y quizá la situación de Ciudadanos sería otra. Quizá y la de este país. Pero no lo de Ciudadanos, Ramón Abad, ¿sabes qué va a hacer tu alcalde sobre eh, Eduardo García Antiveros? Estamos a expensas de, de informes eh, jurídicos para tomar la decisión y el viernes que tenemos, este viernes que tenemos junta de portavoces, previa al pleno de la semana que viene, daremos cuenta al resto de portavoces y también tomaremos decisiones en común, porque lo que ha pasado en Ciudadanos no afecta solo al gobierno, claro. a, afecta a toda la corporación ...y a todos los órganos colegiados de la corporación. Vamos a explicar cuál sí. es el dilema al que se que tienen que deci decidir... ...porque um, Eduardo García Ontiveros no deja el acta de concejal... ...como Amparo Cerdá, mm. eh, sino que se la queda con lo que pasa de Ciudadanos... De ...el grupo municipal de Ciudadanos que sacó dos concejales... ...se queda con uno, mm. Eva Crisol, no le da oportunidad a, al relevo... Y eh, en el Ayuntamiento se queda Eduardo García Ontiveros con su acta de concejal, como concejal no escrito, Pero ¿con qué derecho se queda Eduardo sí. García Ontiveros? ¿Qué le ha pedido Eduardo al alcalde y qué están ustedes sopesando darle? Él, él, él pasa como condición, como bien has dicho, como concejal no escrito, con los derechos propios al ser miembro de la corporación. Pero hay ciertos derechos que al no pertenecer a un grupo político, pues no tiene derivado de ese pacto antitransfugismo que en su uh -huh. día se firmó y las leyes. Eh, ¿Qué derechos ver, tiene eh, como concejal? El, concejal el, hecho, el, el caso de Eduardo García Ontiveros es singular, porque el pacto antitransfugismo dice claramente que aquel concejal o cargo público que con su decisión altere una mayoría política o coarte la conformación de esa mayoría será, será declarado tráfuga. Pero en este caso, el pase de Eduardo García Tibera, a su condición de no adscrito, ni altera mayorías, ni coarta una posible mayoría. Por lo tanto, está ahí, la, sobre ese informe jurídico, la decisión que tenemos que tomar al final. Si así es transfuga o no. Claro. Es, es sobre si al final eh, se le considera transfuga. Y con ese informe jurídico, eh, si, si se le considera transfuga, no tendrá derecho a un despacho y a una asesora, ni, dia, ni a sueldo tampoco. Por eso tenemos que ser, en este caso, prudentes y un poco responsables y esperar a esa... Hay, hay derechos que son inherentes a su condición de concejal, como es poder intervenir en el Pleno, la capacidad para presentar mociones, ruegos y preguntas, incluso el tener un despacho habilitado en las dependencias municipales. Ese derecho parece ser que está claro. Luego sí, queda, por eso tiene ya despacho. Luego, no, aún no. ¿Aún eso no? se sí tiene que tomar eh, de cara al Pleno. Y luego pues hay derechos un poco que ya están un poco a expensas de ese informe, como bien decías, el poder tener un, un asesor o el poder eh, ¿Y percibir, un sueldo? Y poder percibir un, un sueldo. Eso está un poco a expensas de, de ese informe jurídico que daremos cuenta a la Junta de Portavoces de este viernes. ¿Un sueldo con dedicación exclusiva? Sí, justo, ahí está. José Navarro, usted... Como bueno, pues, eh, que... esperaremos a ver ¿no? lo que nos cuenta en la Junta de Portavoces ¿no? y lo que se termina resolviendo en el Pleno ¿no? Pues sí que es cierto que hay, hay muchas dudas al respecto. ¿no? Y, no, insisto ¿no? en lo que también hemos comentado muchas de las veces, ¿no? la importancia de tener un, un, un ROM, ¿no? un Reglamento Orgánico Municipal, que clarifique determinadas cuestiones, ¿no? No, no todas en este caso, pero, pero sí determinadas cuestiones ¿no? en cuanto al funcionamiento interno de, del ayuntamiento, de los plenos, que regule tiempos, que regule también las dedicaciones. ¿no? Uh -huh. que es, eh, parece que no, pero es algo muy importante ¿no? que un concejal en este caso de la oposición pueda dedicarle un tiempo pleno a hacer esa labor de fiscalización es importante no se lo digan al Partido Popular que cuenta con nueve concejales nos queda ya muy poco tiempo hemos hablado de la tormenta borrasca la borrasca de Gloria era bueno obligado porque teníamos al concejal de emergencias Hemos hablado también de esta crisis en divisiones internas en Vox y Ciudadanos y vamos a hablar ya de contenidos, de contenidos de, de la estrategia que ustedes, el equipo de gobierno, mostraron en la primera rueda de prensa, en esa reunión que realizaron con sus socios de gobierno, con Compromís donde pues, el alcalde explicó todos los proyectos que quieren para 2020-2021 y pusieron sobre todo el acento en transformar esta ciudad en, una, en un municipio moderno y el plan centro va a ser una prioridad, ya tienen ustedes fijadas las fechas, han presentado también en varias ruedas de prensa los proyectos para peatonalizar no solo la corredora sino las calles de alrededor con plataformas únicas, las obras de Virgen de la Cabeza, los aparcamientos subterráneos como alternativa a esa supresión de plazas de aparcamiento que van a realizarse tras las obras de Virgen de la Cabeza. En fin, eh, esas prioridades para el Partido Popular eh, las ven viables, sobre todo la peatonalización del centro con un entorno como tenemos el del Mercado Central, la Plaza de las Flores, todavía con el vallado. Bueno, hay actuaciones que nos parecen adecuadas, pero no convenientes que se realicen en este precioso momento. No siempre hemos dicho respecto a la petronización de la corredora que es, puede ser una buena medida, no, para petronizar, pues, no, para llegar a, a tener un centro pues, más dinámico, no, y que se pueden realizar muchos tipos de actividades, pero para eso siempre lo hemos ligado. Es más el propio Partido Socialista con Carlos González al frente y compromiso en la legislatura pasada también ligaron una actuación a la resolución del mercado central el mercado central es de sobra sabido que se encuentra en un impas, no, en un limbo ¿no? que, que todavía se ha dicho que se van a iniciar los trámites para la resolución pero que no tiene fecha ni se sabe nada de los informes a pesar de que los hemos pedido una y otra vez, no hay fechas, no hay concreción de fechas, entonces se están realizando una serie de actuaciones sin ver cuál es el horizonte ¿no? y cuál es el futuro y el proyecto global que se tiene al respecto. Estamos empezando la casa por el tejado, ¿no? Eh, Los parkings, pues igual, ¿no? Estamos quitando plazas de aparcamiento gratuita para los usuarios para convertirlas en plazas privadas. Los que son los adalides, ¿no? De garantizar el espacio público, ¿no? Y la no cesión de, de, de los espacios a manos de empresas privadas. Ahora quieren ceder no en determinados espacios para unas concesiones, ¿no? Pues, pues bueno, este es el Partido Socialista y Carlos González. ¿Ramón? Nada, pues simplemente, como bien has dicho, el alcalde, el equipo de gobierno, presentó sus prioridades de, la, de cara al año 2020 y esas prioridades ya, ya empiezan a ser realidades, no, no son proyectos. La última junta de gobierno del año, el 27 de diciembre... De la cual no hemos recibido todavía el acta. El 27 eh, de diciembre eh, se terminaron de aprobar 12, 12 proyectos de inversiones financieramente sostenibles ...y hemos llegado al 97% de las actuaciones que teníamos previstas... ...que se van a empezar a ejecutar ya a lo largo de este año... ...medidas como renovación de equipaciones deportivas... ...como lo que es el tema de eh, obras complementarias a ese plan centro... ...en plataformas únicas... ...también eh, equipar a nuestra policía local con más vehículos... ...para que tengan, puedan desarrollar, desarrollar su profesión en mejores condiciones y así hasta eh, 17 millones de euros. Todo esto complementado con que Edifican ya está siendo una realidad, por mucho que le pese al Partido Popular, las obras del Garrofer están terminando, las obras del Jaime Balmer están ya van a comenzar, eh, se, han aprobado, se, está, se ha aprobado el proyecto para la redacción del Colegio de las Vallas, ya está siendo una realidad. Todo eso unido a la estrategia Edusi que también está empezando a ser una realidad, pues al final el 2020 va a ser el año de recoger esos frutos que se ha ido sembrando durante todos estos años. Yo entiendo que al Partido Popular le moleste que el equipo de gobierno, el equipo de gobierno trabaje con mucha pasión y vaya sacando adelante sus proyectos, más que todo porque se quedan sin, sin discurso, eh, ese discurso de la parálisis, de la parálisis, eh, la parálisis estamos viendo que es en la oposición y no en el equipo de gobierno. La parálisis es una realidad en cuanto estás reconociendo, Ramón, que habéis estado cinco años sembrando. ¿No, ¿No, te, no te parecen demasiados cinco años? Porque sí. ha pasado una legislatura y vamos ya por el quinto año de Carlos González al frente y no hemos visto ninguna realidad. Eso hay que decirlo. ¿Me permites y respecto, un inciso? Sí, pero respecto a Edificant, que dice Ramón, que no nos alegramos, ¿no? Ojalá, si es lo que estamos diciendo. La paz que Edificar no es ningún regalo, es una obligación por parte de la consellería que tiene las competencias en materia educativa, igual que en sanidad, para realizar las infraestructuras necesarias en la ciudad. Cosa que en la legislatura pasada, por primera vez en la historia de la democracia, no llegó. Hablando de parálisis, me gustaría saber, Ramón, si tiene usted la información, ¿por qué se han paralizado las obras de Ayues Delch del colector, en la Circunvalación Sur? Se han parado porque ha habido una primera excavación y al parecer hay indicios de restos arqueológicos y tienen que arqueólogos supervisar si esos eh, restos arqueológicos tienen el valor patrimonial y artístico. Por lo tanto, se está analizando y se retomará una vez los arqueólogos pues, decidan sobre esos restos. Vaya, más cartas arqueológicas, pero no. en esta ocasión, ¿dónde? ¿Dónde se han encontrado esos es restos arqueológicos? En el entorno arqueo... de la circunvalación sur. ¿Sur? Lación Pero a la altura del barrio de Los Palmerales, del hospital... Sí, cerca del hospital, estamos ahí porque al final Elche no es solo la zona centro... No, aquí desde durante tuvimos siglos, la gloria. Durante siglos han habido asentamientos de pobladores uh -huh. históricos y al final pues, eh, en cada obra se va descubriendo ese trozo de nuestra historia y habrá que determinar si tienen que ser protegidos o no o esos restos hay que darle la consideración que merecen. Bueno, pues ya puede responder por, al Partido Popular. Por suerte, no sé, por suerte ahora se tiene esa consideración, ¿no?, con, con los restos arqueológicos, ¿no?, y con el patrimonio material, ¿no?, de, de nuestra ciudad, ¿no?, la importancia también de, de preservarlo, ¿no?, y de darle importancia cultural y arquitectónica que merecen, ¿no?, lo, los con, restos lo, arqueológicos. Los pero Claro, pero por eso pretendíais construir un subsuelo en la Plaza de las Flores, de la Fruta, de... Eh, 250 plazas de aparcamiento eh, bueno, llevándose es que, por delante un refugio que yo, baños que árabes, yo sepa, etcétera que yo por lo sepa... tanto eh, que, que, que yo sepa, Ramón, todos los de... parkings que se han hecho en el centro de Elche los ha hecho el Partido Socialista, ¿eh? es... llevándose por delante todo, incluso no, no. el encofrado y el mercado, poniendo en peligro todo, el, el, todo, los restos de la guerra civil. Todo eso lo ha hecho el Partido final, Socialista. Final. Y que yo sepa, corrígeme si me equivoco, eh, en el mercado central no se ha encontrado ningún resto arqueológico de relevancia. Sí, se encontrado sí, los, si el Partido Socialista tiene constancia, que salga públicamente y que diga que el resto arqueológico de relevancia se, se ha encontrado. Se han encontrado los refugios de la guerra civil, que eh, sí, sí, un refugio, es, es un patrimonio un importante Que es un patrimonio, pero de Elche, no, es, no es un resto arqueológico, y que, como y que bien el, sabes. Y que, el, y que el proyecto del mercado central que eh, planteó en su momento el Partido Popular pretendía llevárselo por delante esa aparición de ese refugio sí, ha hecho que finalmente se si dicho que se es perfectamente que sea compatible inviable, ese proyecto. Ha dicho que es perfectamente compatible el refugio con el proyecto. Pero que lo que, es que, aquí que se trata de imponer eso lo dice Aparcisa. Claro, es que Aparcisa, Aparcisa, Aparcisa que tiene todo el interés es, es la que ganó bueno, la licitación y la que tiene que construir el proyecto, no lo va a decir el primero que pase por la zona, ¿no? El Mercado Central o alguno que no tenga criterio alguno. Pero La, eh, el hallazgo de ese refugio y otros elementos hace que ese proyecto sea inviable pero y sobre, voz, sobre ese proyecto, quién? la inviabilidad en, de ese proyecto, ha determinado el equipo de gobierno ha determinado es que el equipo de gobierno no, no está autorizado no, no, eh, eh, te, eh, técnicamente para realizar uno, unos criterios pero si está autorizado ha aturado un poco a ver si el equipo de gobierno no tiene legitimidad para tomar Para no, no, tomar decisiones No, no sobre para, para, para realizar, realizar dice, ningún, oye, ningún informe. No, no, no, para realizar ningún informe. Por eso si lo han encargado. Por eso lo han encargado. Si que lo hagan público, por ¿no? Eso, por eso está encargado. Está encargado eh, a, a pesar jurídico, de que A pesar un, de que un, no se, no informe, se le traslado trasladado a la posición ¿no? en el que determina que El equipo gobierno de la transparencia que no ¿Cómo están las relaciones con el Partido Popular? Porque él ha comenzado, el Partido Popular ha comenzado precisamente el año judicializando este asunto, precisamente. No. Llevando a los tribunales bueno, judicializando lo, el equipo de gobierno la, la por no haber dado ese gobierno, informe ¿no? jurídico de cuatro casas. -los, de que, cuatro casas. los que van a judicializar el, este proyecto es el equipo de gobierno. ¿no? Que, bueno, eso que, se verá que que con la, es Que, que verá. va a romper. No, claro, es la decisión que se viene anunciando. Sí, ¿no? Pero se no? se ve, Ya veremos si se judicializa o no. Ya estáis okay. eh, haciendo una vez más de portavoces de apariencia. Pero, pero si no se llega a ningún que, acuerdo. Claro, Si no se llega a ningún acuerdo con la Parcisa ¿qué quiere? Que, se va, que recojan las maletas y que Pero se vuelvan a, no a Galicia. Lo, no lo que Los puede que pasar, han judicializado o... el asunto ha sido el equipo de gobierno que por una decisión política van a llevar al ayuntamiento de Elche a todos, no solo al Partido Socialista, o, no, a todo el Ayuntamiento de Elche, a un contencioso, que ya veremos cómo termina, y cu de cuántos millones es la indemnización, claro, que tendremos que, estáis, que pagar Ya, ya estáis hablando de un contencioso y todos. de indemnizaciones, cuando eh, tenéis algún informe jurídico que diga eso, que determine eso, el equipo de gobierno sí que tiene uno no, yo, en el que nos dice llama, llama, que hay elementos que para, poder para poder rescindir ese razón. contrato sin que la empresa... Por ello, tenga que tener ningún tipo de indemnización. Que así lo manifiesta el propio contrato. Lo manifiesta el propio contrato. Vosotros es pues ya estáis diciendo que, que el equipo de gobierno ya veremos tiene, los millones que nos cuesta. Siempre informes, estáis aventurando ruinas. ¿Tiene informes siempre. que final, garantizan que, no se va, que el ayuntamiento de Elche no va a tener que pagar ninguna indemnización? No, que garantiza no. Que hay elementos determinantes para poder decidir. Es decir, decidir una incertidumbre que tendrá que decidir. Pero vamos ¿Un a ver. equipo de gobierno eh, o un juez? Al final, quien decide juez, sobre ¿no? estas ¿No? cuestiones son los jueces. Ahí no los está. Pongamos. Entonces, ¿quién está ya. judicializando el no, no. asunto? Pero, el equipo de pero, gobierno actual. Pero, en tu José, eh, si sí, alguna pero, de parte decide judicializar Si sí, me estás diciendo ver, José, que va a tener tú, que decidirlo... Tú, pues, sí, claro, abro yo. yo. Si sí, estás diciendo... Que va a ser un juez el que tenga que decidirlo. Es que el equipo de gobierno está judicializando un asunto. Porque es que hasta hace un momento me habías dicho que no. Bueno, a la pregunta de Ross sobre la judicialización, quien ha ido al juzgado a primero de año ha sido el Partido Popular. ¿Por qué? Ahí es, Ha sido el Partido Popular. ¿Han no? mezclado porque el tema del mercado con O sea, derechos ver, Yo te, que lo lo déjale, hablar, de, que de te lo puedo explicar. Déjale que él Yo te lo puedo explicar. El equipo de gobierno no? tiene legitimidad y derecho para tomar cualquier decisión sobre un informe jurídico bueno, bueno, sobre un informe bueno, jurídico que determina que no hay elementos para esa, eh, para esa posible indemnización si al final la otra parte decide llevar al juzgado, quien tiene que decidir sobre ello son los jueces pero vosotros ya estáis diciendo de antemano que lo que nos va a costar ¿qué os estáis poniendo? ya como jueces vamos a ver, lo que como está defensor, claro a día de, de, de, de, los de hoy los citanos, es que bajo nuestro criterio, a día de hoy es inviable el proyecto del mercado central. Y vamos a tomar decisiones. Pero y ojo, bajo un criterio. ojo, José... No se puede tomar una decisión José, que rompa un contrato José, del Ayuntamiento de Elche. José, elche José a vamos a ver. Estamos hablando con todas las partes implicadas. Vamos a tratar hasta el último momento de llegar a cualquier acuerdo posible. Y si al final cualquiera de las partes decide ir al juzgado, está en su perfecto derecho porque es, para eso estamos en un estado de derecho. Simple y llanamente. Pero vosotros ya aventurar... ...ruina, como siempre, porque... solo sabéis que aventurar ruina de que... ...lo que nos va a costar a la ciudad de Elche... ...pues oye, la ruina al final... ...es que vuestro discurso político se cae... ...por su propio peso, porque... ...decíais hace poco que edificar ...era una venta de humo, los hechos están ahí... ...que los proyectos que hacía el equipo de gobierno... ...era una venta de humo, los hechos están ahí... ...ya veremos este proyecto... ...si al final es viable o no... ...y que las partes tengan que tomar las decisiones... ...que consideren convenientes... ...pero no de ruina, porque al final... El pueblo de Elche, la ciudad de Elche, os pone en vuestro sitio, que es en la oposición. Ahora, como es mi turno, uh -huh. explico yo sí, eh, la, bien, la postura claro, del Partido Popular, ¿no? que, hemos, que, te, que hemos tenido que recurrir a los juzgados para que se nos dé un informe al cual tenemos derecho. Un informe que la ley de régimen de base local garantiza a los miembros de la corporación, que es que se nos facilite... ...toda la información que obra en el Ayuntamiento... ...y que concierne a los asuntos de interés general como es el caso del mercado central. Hemos pedido un informe, lo pedimos el 20 de octubre de 2019, y estamos a 21 de enero, y el equipo de gobierno no quiere dar traslado de ese informe, porque dice que, que no, que bajo su criterio, pues pero no sabe en manos del equipo de José Navarro, nunca ha entendido, pero ¿qué puede hacer el Partido Popular con ese informe? Conocer los criterios de por qué se está tomando una decisión, o saber por qué se toma la decisión de romper un contrato que hasta ahora todos los juzgados han dicho que era legal. Todos. No ha habido ni un solo juzgado, a pesar de que es el contrato más revisado de la historia de la democracia en Elche, se ha revisado del primer al último punto. Y ningún tribunal ha decidido que sea ilegal. Todos han dicho que tenía validez absoluta. Entonces, el equipo de gobierno está tomando una decisión política, política por su propia voluntad, bajo su criterio, sobre una decisión que nos va a afectar a todos los solicitanos Entonces, tenemos derecho, por ley, que lo, lo garantiza la ley, no lo dice el Partido Popular, que se nos dé traslado de todos los informes. Y como es un informe que ha pagado el ayuntamiento a una eh, empresa externa, Cuando, esto también es cuestionable, cuando tiene funcionarios que podían haberlo realizado, se tuvo que recurrir a una, un gabinete jurídico uh -huh. externo que nos costó 18.000 euros y que queremos ver, queremos que, que saber qué dice ese informe, porque cualquier decisión que se tome, cualquier postura tiene que estar fundamentada en unos argumentos y queremos tener derecho Hemos de recordar, sumándole a todo esto, que se creó una comisión para informar de todos los avances, de todas las novedades, uh -huh. todos los pasos que se fueren, que se fueran dando al respecto, y esa comisión se convocó una sola vez y fue para mostrar eh, la opinión del equipo de gobierno que ya sabíamos a uh -huh. través de los medios de comunicación. Hemos llegado ya a las 10 en punto de la mañana, damos la bienvenida a quienes nos siguen ahora por nuestra señal de Teleelch, estamos en Teleelche en Radio Marca, en la tertulia política, con el concejal de emergencias, Ramón Abati, con el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Precisamente hemos terminado hablando del tema con el que Acabamos 2019 y empezamos 2020 el Mercado Central, ese informe jurídico y esa denuncia que eh, presentó el Partido Popular ante los tribunales. Un contencioso contra el equipo de gobierno porque no les da ese informe jurídico que encargaron a un gabinete externo para eh, plantear la estrategia jurídica en caso de eh, judicializar eh, un contencioso por la restricción del contrato con la empresa a Ramon Ramón Abad. No hay más tiempo... Eh, pero sí que me gustaría, porque eh, hemos hablado de la paralización también de, la, de ese colector de aguas pluviales de, de Elche por la aparición de restos arqueológicos, no le he preguntado, esos restos arqueológicos, ¿de qué época, eh, de qué época estamos hablando? No lo saben. Están los técnicos determinando de qué, de qué época son. Ni, ni tampoco saben las características de los restos. No, Simplemente no están, hay restos arqueológicos que manos, deben. Están en manos de los técnicos para evaluar y tomar la decisión respecto a la época y la dimensión. Pues muchísimas gracias, José Navarro, por haber acudido a esta tertulia política. Gracias, José, Ramón gracias. Abad, como concejal de emergencias, gracias también por las explicaciones y por ese operativo que han puesto en marcha desde el pasado domingo con el incendio del aeropuerto, el cierre del, del aeropuerto y la entrada de la borrasca Gloria en el Che, que ha dejado importantes lluvias que continuarán A las 12, usted ha dicho que la alerta eh, se cierra a las 12 del mediodía. La, la con previsión que... es esa, salir, la... volver a nivel verde, que es normalidad, a partir de las 12 del mediodía. Pero de momento pueden haber, como estamos en un nuevo episodio de gota fría, lluvias muy intensas. Ya hay problemas ya en algunos puntos de la ciudad, como el barranco de Barbasena, algunos barrancos y caminos cortados de las pedanías, camping, hemos dicho, de balsares y, por supuesto, destrozos en el litoral. Sobre todo a los conductores que conduzcan con precaución y todas las medidas de seguridad extremarlas porque estamos en una inestabilidad atmosférica que hay que llevar muchísimo cuidado. Pero de momento las clases continúan y se han mantenido. Solo los barracones del colegio Las Vallas son los que han cerrado hoy también, al igual que ayer. Gracias a los dos, Ramón Abad gracias. y José Navarro. Muchas gracias.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las diez de la mañana y saben ustedes que este miércoles abre sus puertas en Madrid el escaparate turístico más importante del mundo y Elche volverá a estar presente para vender sus atractivos, su cultura, gastronomía, fiestas y paisajes bajo ese paraguas de la marca Costa Blanca y por primera vez... El Patronato de Turismo ha contado con moros y cristianos de Elche para que también participen en las actividades que se realizarán en la Plaza Callao, en pleno corazón del centro de Madrid, durante este fin de semana. Por eso son muchas las empresas del sector, los profesionales, que desde mañana estarán presentes en esta feria de turismo. Una de ellas es la plataforma online Atrapaló, una compañía que analiza los datos acumulados durante 2019 en el sector de viajes y actividades eh, Y prevé que las tendencias también de 2020, gracias a esos datos que analiza. Sobre nuestros hábitos como turistas, vamos a hablar precisamente con Elena Perelló. Ella es directora de esa plataforma, directora de comunicación de esa plataforma online, Atrápalo. Para que nos cuente cuáles son los destinos preferidos de esos viajeros tras el, el análisis de los datos y las actividades internacionales. Muy buenos días, Elena Hola, buenos días. Bien, pues eh, ya que FITUR está a punto de abrir, nos encantaría saber eh, cómo somos los españoles a la hora de eh, preferir nuestros viajes. En eh, 2019, por los análisis, ¿ustedes eh, qué concluyen? ¿Qué, ¿Cuáles son los viajes, de, por ejemplo, de largo recorrido preferidos por los turistas, los españoles? Pues eh, vemos tendencias que desde hace siete años ya realizamos este informe y la verdad es que nos funciona muy bien Los resultados tienen gran acogida en el sector, le aprovechamos para presentarlo siempre en el futuro, que es donde nos encontramos todos. A ver, un momento, Elena, perdone, pero no sé qué ha ocurrido, pero se le se le oye muy muy bajo. A ver. Eh, ah, pues, no sé. Ahora, ahora se le oye mejor. Sí, pues, no, va y viene, va y viene. Pues intentaremos retomar retomar la conversación si hay algún fijo, intentaremos retomar en cuestión de segundos porque no se le no se le oye muy bien y esta entrevista es interesante sobre todo saber cuáles son eh, los viajes favoritos de los españoles, elche que debería a, hacer para estar entre los destinos preferidos. Eso será en cuestión de segundos. Vamos con publicidad para intentar resolver este problema.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 Pues vamos a intentar retomar esa conversación telefónica con la directora de comunicación de la plataforma online Atrapaló, Elena Perelló. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues cuéntanos, ¿cuáles son eh, nuestros viajes de larga distancia favoritos? Pues a ver, desde hace años ya estamos analizando estas tendencias y vemos que se van moviendo eh, estos destinos favoritos. Lo que sí que se va consolidando como tendencia es que preferimos hacer varias escapadas cortas a lo largo del año en vez de un gran viaje. Normalmente, si podemos, ahorramos para hacer un gran viaje al cabo del año, pero sí que repartimos las vacaciones y hacemos pequeñas escapadas, dos tres de media, eh, nacionales, a, a destinos nacionales durante el año, lo cual favorece mucho el turismo nacional y nos funciona muy bien. El sector está muy contento por, este, por esta tendencia de los españoles, que preferimos conocer un poco también eh, lo que tenemos más cerca eh, antes de descubrir mundo. ¿Y cuáles son esos, esas escapadas que hacen los españoles eh, al año, que están entre dos y tres de media al turismo sí, nacional? este año, precisamente como tendencia en 2020, vemos eh, que están habiendo muchas búsquedas en Villafamés y en Valencia, dos, dos municipios de la Comunidad Valenciana. Y luego, en general, te, tenemos bastante repartido por toda la, por toda la península, poblaciones de... ...menos de 2.500 habitantes, poblaciones pequeñas... ...lugares más de descanso, de desconexión que la gente busca... ...y destacan Rodellar en Huesca, San José en Almería... Ayarit en Galicia, eh, Comillas en Cantabria... ...o sea, bastante repartido eh, por toda la península... ...lugares para desconectar, para conocer un poco más... Eh, ...nuestro paisaje, naturaleza, gastronomía... ...hay diferentes atractivos culturales de todo tipo... ...que la gente va descubriendo cada año... Y, y, desde luego, lo que sí ya empezamos a ver como tendencia y que cada año es como que no falla son las, eh, el, el turismo de playa. Las reservas que ya empezamos a ver en la Costa Blanca, en la Costa Azahar y, y, en, las, y en las Canarias. Costa Blanca, entonces, está en la lista del sí, turismo de playa. El turismo de playa, Costa Blanca, está este año en cuarta posición. La verdad es que tenemos... ...como un top 10 de, de estos destinos nacionales... ...de City Breaks también... ...que son eh, escapadas más urbanas... ...otro tipo de, de escapada... ...y turismo de playa... ...lo tenemos como en dos categorías distintas... ...y más o menos, eh, desde luego... To, Costa, ...Costa Blanca siempre está ahí... ...su puesto arriba, un puesto abajo... ...este año eh, se apunta como en cuarta posición y siempre acompañadas pues de, de toda, toda la costa mediterránea, de las Baleares, de uh -huh. las Canarias. Elche tiene playa, eh, pero eh, no es una pequeña población, tenemos doscientos y pico mil habitantes, con lo que eh, Elche podría estar o está en la lista de las ciudades brick, eh, las city bricks, las ciudades urbanas, esas escapadas urbanas, ¿cuáles son eh, las sí, ciudades pues, eh, que sí, prefieren? normalmente para este año... Eh, eh, ...hemos visto un repunte de Valencia, de la capital... ...porque eh, los city breaks la gente busca... ...normalmente van asociadas a algún evento... ...algún evento cultural que motiva... Eh, pues ...una afluencia más masiva... ...por ejemplo este año en tendencia internacional... ...tenemos a Japón por motivo de los Juegos Olímpicos... Eh, ...o sea hay varios, varios motivos... ...y desde luego Valencia por las fallas... ...que es ya tradicional... ...y un, recientemente pues se ha vuelto a, a repuntar también... ...por el Wolpa Ella Day... ...que motiva pues muchos desplazamientos... ...que se celebra el 20 de septiembre... ...y motiva muchos desplazamientos a Valencia... En, en esa fecha. O sea, una fiesta de la paella coloca a Valencia en el mapa internacional eh, para Desde los turistas. Luego. Y además porque el World Paella Day tiene el mérito de no solo celebrarse en Valencia, sino que simultáneamente se celebra la paella en todo el mundo. Y se hacen claro. paellas en Tokio, en Chito, en Nueva York, en Zúrich, en Moscú. Eh, o sea, realmente han conseguido eh, llevar esta... esta ¿no? este, la paella valenciana a todo el mundo y, y ponerse activo a nivel mundial, que es algo realmente interesante. ¿Y cuáles son los monumentos? Porque has hablado que preferimos los españoles escapadas a pueblos rurales, con lo que preferimos el paisaje, preferimos las, también las fiestas, la gastronomía, pero ¿y los monumentos? sí desde luego hay atractivos y, y reclamos culturales importantísimos el año pasado por ejemplo la mezquita de Córdoba y la alhambra fueron los más visitados la catedral de Santiago que también repite cada año luego hay turismo de naturaleza como sobre todo lo que decía en la zona de Aragón en Ordesa y Monte Perdido en Almería también el cabo de Gata en los picos de Europa en Asturias hay hay diferentes tipos pero desde luego la, el reclamo cultural eh, es importante y en Madrid por ejemplo y Barcelona eh, también siempre tenemos Sí, muchísima afluencia. Lógico, está Gaudí. Eh, ¿y, qué pide, ¿Y qué pide el turista cuando llega a una ciudad, los hoteles? Eh, ¿qué, ¿Qué exigencias son o las prioridades sí. del, del viajero? Exacto, eso mira, más allá de... Llevamos siete años, como decía, realizando este informe... ...y más allá de los datos, eh, hemos querido este año... ...hacer un análisis más cualitativo, no solo cuantitativo... ...y valorar con nuestros partners, con los hoteleros... Eh, ...qué tipo de cosas estaban valorando el usuario más allá del precio y de la, y de la ubicación ¿no? de la, del hotel. Y desde luego el wifi se está posicionando ya como un activo importante mmm, que utilizamos como criterio para decidir dónde nos alojaremos. La ubicación sigue siendo importantísima porque queremos eh, aprovechar al máximo el tiempo que estamos en destino y una, un hotel bien ubicado te permite organizar mucho mejor las visitas durante el día. Pero también aparecen otros, otros puntos como los colchones de calidad, el desayuno, el zumo de naranja el desayuno, la posibilidad de hacer un late checkout y poder hacer eh, la salida un poco más tarde y que guarden las maletas para acabar el día y no tener que salir a las 12 punto. Hay cosas, detalles, que vemos que el viajero cada vez es más experto eh, y pide un poco más eh, los extras para... ...para sus escapadas. ¿Ustedes estas conclusiones... ...estos consejos los van a dar en Fitur? Supongo que... Sí, ha... tenemos este informe que lo hemos presentado... ...de hecho la web ya está publicada... ...es un informe muy completo... ...con vídeos, con estadísticas... ...y tenemos la, la información disponible en nuestra web... ...y lo presentaremos eh, en Fitur en Madrid, personalmente, con todo el equipo de viajes de Atrapaló. Como la tenemos ahora, pues queremos aprovechar a la directora de comunicación de esta plataforma online, Atrapaló, Elena Perello, que estudia las tendencias de los turistas, ¿qué tiene que hacer Elche para colocarse en el ranking de las ciudades más visitadas, de los pueblos con encanto? Tenemos dos patrimonios de la humanidad, como el misterio y el palmeral, tenemos una gastronomía con todas las paellas posibles y hasta un perol de arroz con costra, ¿qué tenemos que hacer? Porque lo que tienen Desde las demás, luego... visitas Sí. ...también lo tenemos nosotros. Sí, desde luego eh, es un tema de comunicación. Hoy en día la, la ventaja del mundo online... ...es que podemos comunicar... Y, ...y hacer llegar a mucha más gente... ...todos los atractivos que tenemos en, en, en cada zona... ...y antes era mucho más difícil... ...pero hoy en día se trata de, de saberlo comunicar... ...de saberlo posicionar en los medios adecuados... ...para que la gente tenga ganas de descubrir. Eh, muchas veces nos quedamos en los, en los típicos lugares... Eh, ...que aparecen en las guías porque no, no se nos ocurre nada más. Pero la gente es verdad que cada vez es más experta y está, eh, está más acostumbrada a leer blogs de viajes, a informarse por otros canales... ...y eso ayuda mucho a mm, descubrir nuevos lugares... ...que están pues, más allá de, de los tres típicos... ...y que sobre todo cuando ya los conocemos... ...pues nos gusta descubrir cosas nuevas... ...y cosas diferentes, eh, más... Eh, ...bueno, lo que, lo que no llevamos años visitando... ...entonces cada año es una oportunidad... ...para descubrir un nuevo destino... ...que como os decía... Eh, ...muchas veces es porque se celebra una fiesta popular... Eh, ...que de repente m, activa pues una mayor afluencia porque se, se organiza algún evento, porque o sea, hay muchos motivos, pero desde luego lo importante es posicionarse bien. Trabajar, por ejemplo, con bloggers es un, buen, es un buen reclamo porque la gente se informa mucho en blogs de viajes para fiarse de esas recomendaciones de gente que está muy acostumbrada a viajar y que, y que puede recomendarnos lugares por descubrir que, que pueden merecer la pena. Así que toda, toda actividad a través de, de la red para posicionarse y para que los viajeros se, se enteren de dónde estamos. Eh, es, la, es la manera Pues hasta ahora eh, Elche nunca ha faltado a, a Fitur a esta feria internacional ¿Se está quedando obsoleta Fitur? ¿O merece la pena seguir estando? No, desde luego Todos estos eventos al final es, eh, es donde está todo el mundo, te dejas ver te, la gente se acuerda de que estás ahí a nivel comercial funciona muy bien porque eh, podemos hacer los acuerdos todos los agentes del sector los operadores, los hoteles, los, las agencias de viajes, eh ...reforzamos nuestras alianzas... ...y es la forma de mantener un poco viva... ...la relación, pero por supuesto... ...a lo largo del año hay que hacer muchas más cosas... ...no basta con estar en un evento... ...el evento es la punta del iceberg... ...pero lo importante es estar durante todo el año... ...activando cosas que permitan... ...este, este posicionamiento de la marca. Y por último, Elena... Eh, ...hemos hablado de las preferencias nacionales... ...pero en 2019... ...¿qué ciudades europeas fueron las más atractivas? En 2019... Veo que estaban, a ver, porque estaba ahora viendo las, de, las del año próximo. O oh, las del año próximo, venga, vamos con 2020. Sí, en 2020, eh, que es lo que tengo aquí delante, eh, vemos que destacan, por eso os decía, ciudades como más pequeñitas, más eh, en Italia, por ejemplo, en vez de las grandes capitales, Turín está como tendencia, en Francia es Burdeos, en Portugal es Oporto, en Bélgica, Brujas, ciudades con encanto, con mucho reclamo cultural, como decíais, de monumentos, de historia, eh, en, en Bosnia, por ejemplo, Sarajevo, es una tendencia que está este año en Europa, Luxemburgo, Estambul, así que no son las grandes capitales europeas eh, Roma, París, Londres, sino que uh -huh. estamos eh, queriendo descubrir estas ciudades con encanto y con historia. Pues muchísimas gracias, Elena Pereyo. Ha merecido la pena intentar de nuevo la conexión telefónica, porque hemos tenido problemas al principio, para estos consejos que son valiosos para una ciudad como Elche, que podría perfectamente estar entre los destinos favoritos Seguro, de los ¿eh? turistas. Seguro. A ver si el año que viene conseguimos. Eh, Me llamáis y os digo que está, estamos con Elche en la lista de los favoritos. A ver si es verdad. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Buenos días.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 Pasan 21 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 12 grados y medio de temperatura. Y a ICIAR Martínez en nuestros estudios de en Radio Marca. ICIAR, cuéntanos, supongo que estarás pendiente, pendiente, muy pendiente de esa evolución de la borrasca Gloria. Buenos días, eso es pues, la jornada de hoy y también estará marcada por esas consecuencias que nos deje Gloria En elche De momento, en los centros educativos, normalidad, se retoman las clases también en el Instituto de Torrellano y en el Colegio las Vallas, que ayer se cancelaron, eso sí, excepción de los barracones, donde sí que se han cancelado, tras remitir esa alerta naranja por fuertes vientos. Y es que la borrasca Gloria ha dejado grandes destrozos en el litoral, en nuestras playas, sobre todo en la del Altet. y esta madrugada también la lluvia ha dejado unos 30 litros por metro cuadrado. ...y ha caído granizo en algunas pedanías... ...como en el sur del Derramador... ...según nos contaba nuestro hombre del tiempo... ...Vicente Bordonado... ...el aeropuerto también ha retomado su actividad... ...eso sí, de forma progresiva... ...desde las 5 de la mañana... ...pero siguen recomendando desde AENA... ...consultar con las compañías... ...el estado de los vuelos... ...el barranco de San Antón... ...también está negado de agua... ...a la altura de la Ventadura ...y también el camping... ...el manantial de Los Balsares... ...y hay caminos también cortados... ...en las pedanías... ...así que a los conductores mucha precaución... Y ahora que hablamos del barranco de San Antón, las obras para la construcción del aliviadero de Ayues de Dels que va a llevar a cabo eh, para evitar esas inundaciones allí en los palmerales y la Ronda Sur, no se han iniciado a la espera que la Consejería de Cultura pues, dé su autorización al informe sobre las afecciones arqueológicas en la, en la zona. Y es que fuentes cercanas a la empresa Mistán asegurado a que no han aparecido restos arqueológicos, sino que se trata de un informe perceptivo que se debe realizar al tratarse de una obra pues, cercana a zonas donde sí han aparecido esos restos. Vale, o sea que no están paralizadas porque hayan aparecido restos arqueológicos, sino que están en una área de, influ de influencia... Y que el Consejería debería tener ese informe preceptivo antes del inicio de las obras. Eso Muy bien. Es. Recordamos que el informe además se solicitó la semana pasada a la Consejería y se espera pues, que los trámites se demoren pues, una semana más, más o menos. O sea, que están a la espera del informe. Eso es. También hay lluvia de noticias en el ámbito político. Rosa ¿Sí? ha hablado de ello <risa> en la Loreta. Amparo Cerda, concejal y portavoz de Vox, ha dimitido. Lo hizo público ayer a última hora de la noche. Además, dejó su acta de concejal. Estaba previsto que viniera aquí. Eso es, sí. Y, bueno. pero dijo que no, Eso es, dijo y que ya no. supimos por qué. Que no era su intención. Bueno, pues deja su acta de concejal y se va del ayuntamiento y también del partido por discrepancias, dice, en la imposición de la nueva organización y gestión del partido local, añadido que los ataques sufridos pues, han hecho que pierda esa fuerza, esa ilusión que un día pues, le llevó a encabezar Voxelche. Y ahora empieza a resonar otro nombre, en su puesto, Juan Antonio Alberdi, que si aceptará tomar tomaría posesión en el próximo pleno del lunes. Muy bien, pues muchísimas gracias, ICIAR por este repaso de la actualidad. ¿Y qué previsiones tenemos para... en la agenda para este martes? Pues mira, acabas de hablar de Fitur. Vamos a conocer cómo se va a vender el Che en Fitur, que comienza mañana. Recordamos, nuestro compañero Salvador Campello y nuestro cámara Pablo Maseban hasta allí mañana a primera hora. Así que nos darán cuenta de todo lo que sucede allí. También se va a presentar la programación del Gran Teatro. Y como no, bueno, vamos a abrir un poquito el apetito que nos gusta mucho a la una del mediodía cuando hacemos el sí, informe. El con concurso. el concurso de cocina creativa que, de la Granada Moyar que hay en la ciudad. Qué finca. bueno. <ríe> la final del concurso de Granada Moyar. sepamos cuál es el plato ganador y el cocinero. Pues muchas gracias, Iciar. A la una vuelves con todas las noticias. Y supongo que con el fallo ya del jurado del concurso de Granada. Eso o es. O no sé. La previsión es sobre las 12, pero... Imaginamos que sí, que conoceremos al ganador. Qué apetito que, me está entrando ya. <risa> con todo eso volvemos a la una del mediodía. Les esperamos a todos, por supuesto. En teleelch.es también todas las imágenes de ese seguimiento que estamos realizando de, esta nu de este nuevo episodio de Gota Fría, del temporal Gloria. Y con todas las imágenes esta noche a las nueve y media en el informativo de Teleelch, Telenit. Es, Nosotros es. continuamos esta ronda de noticias y lo vamos a hacer después de despedir a Iciar Martínez con nuestro compañero Paco Gómez con la actualidad deportiva. Muy buenos días Paco. Hola buenos días. Daniel Escriche, delantero del Huesca, ya se ha convertido oficialmente en el primer refuerzo del mercado invernal. Como adelantábamos el pasado sábado, el futbolista de 21 años llega cedido hasta el 30 de junio para meterle competencia a Yassine Kasmi, un delantero que sin embargo no ha tenido gol esta temporada en el Huesca, donde se ha jugado habitualmente. En el Lugo, donde estuvo dos temporadas, marcó seis goles en 47 partidos. Es cierto que todavía tiene Tiene una juventud importante, 21 años, y que está por hacer. Vamos a ver si Pacheta es capaz de sacarle lo mejor y extrujar su potencial para intentar que el Elche a partir de ahora tenga más gol, pero sobre todo más opciones, más fondo de plantilla. Con Dani Scriche, ahora mismo el Elche tiene 20 jugadores y todavía faltaría como mínimo un defensa central. El Elche Club de Fútbol espera que el futbolista pueda ser ya de la partida para el encuentro frente al Almería, pero antes de ese partido importante con el nuevo líder, ese encuentro será el domingo a las 4 de la tarde, los blanquiverdes tienen un partido ilusionante contra el Atleti de Bilbao, el encuentro de Copa del Rey. Dieciséisavos de final en el torneo del CAO a partido único se va a disputar este próximo miércoles a las siete de la tarde y para ese encuentro Andoni no podrá jugar por la famosa cláusula del miedo. El Elche intentó sin éxito que el atleti de, le dejara jugar lo que demuestra que el Atleti se toma muy en serio la Copa del Rey y no quiere sustos innecesarios. Será un partido de oportunidades para los menos habituales, algún canterano y tendrá que Pacheta repetir con alguno de los titulares. Además de Andoni, parece seguro que tampoco va a estar Claudio Medina y muy probablemente Gonzalo Villar, que se retiró con un fuerte golpe en la rodilla, la plantilla. Tiene esta mañana entrenamiento y luego será Pacheta el que dará rueda de prensa previa a ese choque de Copa del Rey. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias. Y cerramos la ronda de noticias con la previsión meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días Vicente. A las 12, del, med día. Buen día. A las 12 del mediodía nos comentaba el concejal de emergencias que se va ya a retirar la alerta por fuertes lluvias. Bueno... Es relativamente relativo, valga la redundancia. Pues sí, porque tus previsiones son que las fuertes lluvias pueden continuar y pueden caer localmente fuertes, pueden caer a lo largo de toda la mañana de hoy. Pues sí, efectivamente, vamos a ver, ahora mismo está lloviendo de forma relativamente intensa al sur de la provincia de Alicante, en todo el extremo litoral sur, y lógicamente también hacia el oeste, el interior de la provincia, Y todas las precipitaciones que ahora mismo están cayendo al sur de Torrevieja, la zona de Pilar de la Horadada, poco a poco, a lo largo de la mañana, van a ir basculando, se van a ir moviendo hacia la vega baja tradicional y también el candel, término municipal de este. Por lo tanto, las próximas horas eh, van a ser relativamente complicadas, aunque ahora tenemos un parón en cuanto a las precipitaciones, pero la dana o gota fría persiste, continúa, estamos ...ante un episodio de Dana, gota fría en toda regla... ...y que durante las próximas horas nos va a seguir acompañando... ...sí que es cierto que a partir de mediodía, horas centrales del día... Eh, ...poco a poco eh, va a ir gravitando la borrasca en superficie... ...se va a ir moviendo hacia el norte... ...y las precipitaciones a partir de las horas centrales del día... ...conforme vaya avanzando la tarde... ...se van a trasladar al norte de la Comunidad Valenciana... ...y también a Cataluña... Por lo tanto, las próximas horas también vamos a tener viento, viento que nos va a acompañar por lo menos hasta mediodía, primeras horas de la tarde, viento que nos está dejando rachas de en torno a los 40, 50 kilómetros por hora y puntualmente hemos alcanzado los 60 kilómetros por hora. Y es que en lo que llevamos de temporal, en algunas ciudadanías ya hay acumulados de hasta casi 80 litros metro cuadrado, Y frente a nuestras costas, el temporal marítimo está azotando de nuevo las playas de arenales del Sol, el Altez y la Marina, que están eh, volviendo a producir daños. Y, y en cuanto a los barrancos, ¿hay desbordamiento o cierre de caminos? Vicente, ¿Te ¿has podido comprobar? Así, ¿Alguna efectivamente, situación? Efectivamente, hay situaciones relativamente complicadas en el barranco de San Antón, un clásico por una mala ordenación del territorio, no por la lluvia, sino porque simplemente hay una ocupación indebida del cauce y después se han vertido y se están vertiendo aguas pluviales de la ciudad a un barranco que no tiene, lógicamente, salida al mar y que acaba en una urbanización. Y también hay problemas fruto de una mala ordenación del territorio, en este caso en Balsares, eh, que se está medio inundando un camping, el camping que hay allí en la pedanía de Balsares, debido a que en la finca en la, de la Cañada eh, se han construido muchos invernaderos y entonces el régimen de escorrencia se ha modificado y el agua va hacia un camping, eh, un camping en el que vive lógicamente gente. Por lo sí. tanto, son problemas más que todo de ordenación del territorio. Sí, el concejal de emergencias nos estaba diciendo que ya hubo problemas en ese mismo camping, en la anterior Dana, en el episodio de septiembre, y que intentarán pues, corregir para los próximos episodios, porque ya lo has comentado en tu primera previsión en este programa La Glorieta, esto, al fin y al cabo, no ha hecho más que comenzar. 2020 tendremos más gota fría debido a ese cambio climático que estamos sufriendo. Pues sí, esa es la cuestión, porque con el cambio climático y sobre todo ahora en invierno, las gotas frías son más, más persistentes en el tiempo, se alargan varios días, las precipitaciones no son tanto resfriales como en primavera o en los meses de otoño, pero sí que persisten en el tiempo y es que ahora mismo tenemos una situación de gotas frías prácticamente de libro, tenemos una dana o embolsamiento de aire frío o gotas frías ...sobre la vertical del sur de la península, ahora mismo está eh, frente a las costas del sureste peninsular... ...y al noroeste de Marruecos, tenemos mucha dirección de altura, tenemos una entrada de viento de componente marítima... ...cargado de humedad y en superficie una borrasca, una borrasca que todos los medios de comunicación... Eh, ...han denominado como, y a partir de la Agencia Estatal de Metrología, como la borrasca Gloria... ...que prácticamente se ha hecho famosa, pero... La realidad de este temporal, lógicamente, es la situación de dana o gota fría, gotas frías que a lo largo de 2020 nos van a seguir acompañando estratégicamente y cada vez con el cambio climático van a ser más frecuentes. Pues habrá que prepararse para ello. Vicente Bordonado, muchas gracias. Volvemos a escucharte a la 1 y 20 aproximadamente en el segundo boletín de noticias. Así es, vamos a seguir trabajando, gracias. Y nosotros continuamos, lo hacemos unos segundos de publicidad y enseguida volvemos para acabar el programa La Glorita con la última de las entrevistas. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 TV Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, son las 10 y 34 minutos y tenemos que contarles que el Instituto La Torreta de Elche es un referente en la formación profesional y el que más oferta formativa ofrece de este tipo en toda la comarca. Muchos ciclos formativos para un total en estos momentos de casi un millar de alumnos. En los últimos años la demanda empresarial de trabajadores con formación profesional ha aumentado y esto se traduce también en un aumento de solicitudes de las plazas para estudiar alguno de los ciclos de FP que ofertan institutos como la Torreta aquí en Elche. Y el futuro es aún mejor ya que se estima que las empresas seguirán demandando trabajadores con FP. En este sentido, la Torreta ha organizado las segundas jornadas... ...sobre la empleabilidad, que se centrarán en una cuestión básica... ...como el desarrollo de competencias del alumno para encontrar empleo, trabajo... ...las empresas mostrarán la realidad del mercado laboral... ...lo que necesitan con el fin de acercar las demandas... ...a los futuros trabajadores que son actuales alumnos. Así que mañana comienzan, terminarán la próxima semana... Sesiones en las que estarán presentes también instituciones públicas tan importantes como el Ayuntamiento, la Universidad Miguel Hernández o incluso el Gobierno Valenciano. Pues para hablar de estas segundas jornadas tenemos con nosotros al jefe de estudios del Instituto La Torreta, José Andrés Gutiérrez, quien también es organizador de las mismas, ya que pertenece al Departamento de, Formación de Orientación Laboral. Muy buenos días, José Andrés. Buenos días y gracias por la invitación. Bien, este es el resumen, eh, la introducción de, para estas jornadas cuyo objetivo es poner en contacto a los alumnos con las empresas y sobre todo que sepan qué es lo que quieren. ¿Pero qué quieren las empresas de los alumnos que están ustedes formando? Pues la verdad es que, eh, lo has explicado muy bien, el objetivo principal que tenemos con estas jornadas es dotar a los alumnos de estas capacidades, que conozcan sobre todo eh, lo que las empresas están demandando a día de hoy. Eh, principalmente lo que las empresas demandan, además de las competencias técnicas, son aquellas que se llaman las habilidades blandas, que es las ganancias, de aprender, eh, el estar en, en constante formación, eh, la puntualidad, eh, la actitud, en definitiva, eh, son habilidades eh, de las que se encarga mucho eh, el módulo, en este caso, de formación y orientación laboral y el otro módulo que tenemos en los segundos cursos de ciclo formativo que es Empresa Iniciativa Emprendedora. Eh, con estos módulos... Eh, Nos acercamos más a esas necesidades que tienen las empresas. Por ello, el motivo de que nuestro departamento, el departamento de FOL de Elías La Torreta, decidió ya el año pasado organizar las primeras jornadas y este año estas segundas jornadas. Para que los alumnos sean conscientes de que las empresas no solo quieren aquellas habilidades técnicas. Eh, o específicas de la profesión, sino que requieren de mucho más y los alumnos deben de ser conscientes de ello. O sea, que van más allá de la formación académica. Exactamente. Quieren exactamente. trabajadores responsables. Eso es. Eso significa que no los hay eh, ¿Y acaban sí, que los chavales sí, acaban sí. carreras, ciclos formativos y no saben realmente ser puntuales. Eh, pues sí, es, no, parece que los alumnos como que lo no sé si por costumbre o ¿Por qué motivo? Llegan a las empresas y se lo toman con, con una tranquilidad. Puede ser que porque los profesores también llegan tarde y es el no, ejemplo. No, no, no, no, ni mucho menos, ni mucho <risa> no, eso menos. eso es una broma. Es un motivo, digamos, más de costumbre. No sé, no, no sé por qué ocurre eso, ¿no? Pero el caso es que tenemos que insistir mucho en ello porque en las empresas ocurre. Sobre todo lo notamos cuando los alumnos van a hacer la formación en centros de trabajo, que se realizan normalmente en los segundos cursos de los ciclos formativos. Nosotros en clase, evidentemente, estamos puntuales, insistimos mucho, ponemos retrasos a los alumnos y demás para que sean conscientes de ello. Pero aún así, pues al final no dejamos de ser algo educativo y al alumno pues, le supone a lo mejor una merma en la nota. Pero cuando llegan a la empresa es cuando... Los empresarios nos dicen, es que eh, no ha venido hoy a, una, a un día de FCTs, y claro, no puede ser. ¿no? Entonces las empresas sobre todo nos reclaman ya no solo la puntualidad, eso es un mm, aspecto sí. que a lo mejor es el, no, no, el menor, es más, la actitud la responsabilidad de los alumnos que sean conscientes de que ya están en el mercado de trabajo, que, que llegan muchas veces y no saben cómo han llegado allí. Por lo que estás comentando, el éxito de estas jornadas radica en el número de empresas que participen. Sí, sí es eh, verdad. Si hay unas segundas no. jornadas, es porque las primeras funcionaron. Sí, las primeras eh, el año pasado fue solo un día. Eh, este año hemos querido, hemos querido darle mayor amplitud y hemos ampliado un día específico para cada una de las familias profesionales que nosotros tenemos en el centro. Tenemos un día específico para el Departamento de Formación y Orientación Laboral, con charlas más específicas de los diferentes organismos públicos, como Labora, eh, eh, la Universidad Miguel Hernández. Eh, de esta manera, eh, damos un día de estas ponencias más generales de los servicios que ofrecen las diferentes administraciones Y luego cada uno de los días siguientes para cada una de las familias profesionales, en las que ya vienen empresarios eh, de la familia profesional. En este caso del sector de la automoción, de agraria, de imagen personal, de peluquería y estética y de eh, electricidad y electrónica. Esos días son ya específicos para ese alumnado y vienen los empresarios relevantes de la zona. Recordamos que nosotros, eh, como centro educativo, tenemos eh, más de 300 acuerdos con empresas eh, donde los, nuestros alumnos eh, realizan la formación en centros de trabajo. Con lo cual, y el número de alumnado que nosotros tenemos, tenemos una... una Un importante impacto dentro del mercado de trabajo de nuestra zona, de nuestra localidad y de, de localidades cercanas. Al año, ¿cuántos alumnos meten ustedes en el mercado de trabajo con la formación que se necesita? Eh, en este caso, nosotros aproximadamente unos 300-350 alumnos cada año titulan de ellos es cierto que algunos eh, continúan estudios, aquellos que están en formación básica o grados medios eh, continúan en ciclos superiores, pero muchos de ellos se incorporan al trabajo al mismo tiempo que estudian, o sea que tenemos un impacto importante dentro del mercado de trabajo Por eso esas, estas jornadas de empleabilidad que son uh -huh. importantísimas han uh -huh. nacido en el Instituto de la Torreta, pero tienen intención de trasladarlas al resto de institutos de formación profesional uh -huh. por la envergadura y la importancia de Nos, nos gustaría tener la capacidad de poder hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, una de las cosas que comentamos ayer en la rueda de prensa es la dificultad que tenemos los centros educativos eh, en base a tiempo, en base a recursos, para poder ampliar. Esto ya está suponiendo un grandísimo esfuerzo para todos los miembros del departamento y de las familias profesionales eh, para poder desarrollarlo, porque supone visitar a las empresas, negociar... Eh, en este caso, todo siempre sin dinero. O sea, es altruista. Las empresas lo hacen de manera... Eh, altruista y, claro, supone un esfuerzo muy grande e inconvenientes de que muchas empresas te dicen al principio que sí pero luego por compromisos no pueden con lo cual Nos gustaría poder ampliarlo a los demás centros, a ver si conseguimos que a través del ayuntamiento, que podría ser el nexo de unión de todos los centros, organizar unas jornadas de empleabilidad que afectarán a todos, a todos los centros. La reina Leticia estuvo aquí precisamente porque uh -huh. el gobierno de España quiere hacer una gran apuesta por la uh -huh. formación profesional. ¿Ustedes lo están notando? De momento en los centros no. Nos lo notamos mucho en la prensa, eh, lo notamos mucho eh, a nivel institucional y demás, pero lo que sé de momento en los centros no... Lo que sí que nosotros venimos notando mucho antes es... ...la cantidad de matrícula... ...la cantidad de alumnos que se quedan sin poder matricularse... ...y luego que vemos que cada vez más... ...nuestros alumnos que van a formación en centros de trabajo... ...se quedan en las empresas a trabajar... ...o sea, estamos viendo que la empleabilidad es muy alta... ...en los ciclos formativos... ...cada vez encontramos más alumnos universitarios... ...que vienen a estudiar los ciclos formativos... ...porque después de los títulos universitarios... ...no encuentran trabajo... ...hacen el ciclo formativo... ...y al poquito tiempo están trabajando... ...con lo cual, todo eso nosotros sí que lo vamos viendo constantemente... Eso sí que lo notamos a nivel ya económico, de recursos, tiempo, etcétera, etcétera. De momento en los centros no lo estamos notando. Qué batalla sí, les es quedan batalla. a ustedes por, porque lo están notando. La FP está uh -huh. colocándose por encima de las universidades, de los grados universitarios, cuando era totalmente distinto hace unos años. Sí, bueno, hemos visto las últimas estadísticas de las empresas más relevantes de empleo temporal en la que... Prácticamente el 43% de los empleos es para formación profesional, superando ya los títulos universitarios. Entonces, Elche está haciendo los deberes, con independencia de que la administración deba uh -huh. invertir más en uh -huh. FP y ustedes tendrán, supongo, que, necesidades como todos los centros educativos en inversión. Con esa independencia, se, ¿Elche está acertando a la hora de, por ejemplo, crear ese Consejo Municipal de Formación Profesional? Y ¿Es clave? Yo creo que los pasos que se están dando son los adecuados. Eh, todo esto como siempre tiene que tener luego el reflejo al final en lo que es la realidad que es el aula Ahí es donde se tiene que demostrar después que todos estos pasos que sí que es verdad que se están dando Y se están viendo que tengan su reflejo en el aula que al final el alumno es el principal interesado Y nosotros por supuesto que ese alumno adquiera estas competencias y tenga esa empleabilidad que, que el mercado realmente está demandando ya Porque ustedes tienen trescientos contratos, convenios. Sí. Sí, sí, sí, con empresas de, de todos los sectores son acuerdos donde los alumnos luego van a hacer esas prácticas ahí y, y claro, todo eso tiene que estar con, mediante acuerdos, convenios que viene de muchos años, evidentemente no es algo que se haya hecho en cuatro o cinco años sino que viene de toda la trayectoria del centro eh, y gracias a todos los miembros de, de la comunidad educativa que y se puede desarrollar Usted ha dicho que hay alumnos que se están quedando fuera sí. o sea, que uh -huh. hay listas de espera sí. en las matriculaciones, largas colas en uh -huh. las matriculaciones ¿Qué ciclos son los más demandados? En eh, nuestro centro la verdad es que tenemos prácticamente todos completos. Nos, nos quedamos con muy poquitas plazas libres. De hecho, la lista de espera se mantiene en septiembre, o sea que no conseguimos llenar. Hombre, podríamos destacar los ciclos sanitarios de, de laboratorio, eh, electromecánica, eh, son, son quizás... Cuidados auxiliares de enfermería son los ciclos que tenemos demanda. Además, en algunos de ellos doblamos turno, que tenemos en algunos casos turno de mañana y turno de tarde. Imagen personal también tenemos mañana y tarde. Eh, y aún así llenamos los grupos. O sea, que ves que, que la demanda existe ya. Y que hay que invertir en aumentar las plazas y los ciclos formativos. ¿Pero la torreta tiene capacidad mm. o espacio suficiente para seguir creciendo? En nuestro caso, bueno, el centro sabemos que tiene ya muchos años. Eh, es un centro que es, y se inició para unos 600 alumnos y somos casi 1.400. Con lo cual estamos superados en cuanto a capacidad. Además, nos encontramos en un entorno precioso y, y eso nos impide poder seguir creciendo y ampliando instalaciones. Es una de nuestras reclamaciones dentro de, del centro, la posibilidad de poder crecer, pero en estos momentos no podemos. Tenemos en algunos casos instalaciones un poco... ¿Tienen eh, ustedes barracones? sí, tenemos barracones. Con lo que ustedes son, cada vez que decimos el Vicente Verdú, el Instituto número 11 Vicente Verdú, que ya está adjudicado, eh, son los que más están esperando la construcción de ese instituto. ¿Se eh, podría, ¿En el momento en que se construya la torreta podría respirar? Yo imagino que sí, que la Torreta en ese caso, si, si ocurre lo que se está diciendo, que nosotros tampoco lo hemos notado ni hemos visto nada real, no se ha puesto todavía ninguna piedra, como se suele decir, si se realiza lo que están diciendo, que el centro de la Torreta se convertirá en centro integrado de formación profesional, evidentemente al, la educación secundaria, que son aproximadamente unos 400-500 alumnos, eh, irían a su propio centro educativo, evidentemente es un espacio Que, que podría coger la formación profesional para ampliar la oferta formativa. Pero bueno, esto es algo que Tampoco es podemos planificar porque no depende de nosotros, depende de la administración dentro del centro educativo. Nosotros seguimos la línea de trabajo claro, ustedes que van al día a día. Claro. Y como van al día a día, estas jornadas de empleabilidad comienzan mañana mismo. ¿Dónde? En el centro. En el centro, en el propio centro, en nuestro salón. Tenemos para... un salón de actos precioso que además últimamente los compañeros en su tiempo libre han estado acondicionando, se ha quedado Chulísimo, invitamos a, a, a Teleelche que vayan a, a grabar y vean cómo se han quedado las instalaciones. Es un salón de actos muy grande, aún así no, damos, eh, no podemos cubrir todas las, las, las plazas que quisiéramos. Hay algunos centros que nos habían pedido participar y nos resulta imposible porque incluso tenemos que hacer filtros con nuestro propio alumnado porque no cabemos todos. Eh, el episodio de gota fría no les ha afectado. De momento no, han en lo que es el salón de actos no. <risa> han sí podido es... ustedes ayer mismo hacer sí. la rueda de prensa o sí. acudir a la entrevista sí. en plena borrasca. Sí, es verdad que lo que son las instalaciones exteriores están un poco más deterioradas porque al ser huerto pues hay zonas que se han quedado inundadas, los barracones, en este caso mm. alguna gotera hemos encontrado, pero bueno son cosas que ya... ¿Les explicaron suceden? a ustedes las autoridades correspondientes, no sé eh, a quién competía, por qué se eligió el Severo Ochoa para que la reina Leticia no. lo visitara y no el Instituto La Torreta, que es mucho más viejo y más referente en el cuestión de alumnado. En esos aspectos nosotros no, no, no, claro. no, te, no tenemos influencia, entonces claro. nosotros no sabemos los motivos. Pero bueno, estamos contentos de que haya venido a Elche, sí. una localidad de Elche. El Severo Ochoa también tiene bastante oferta formativa de formación profesional, con lo cual para nosotros... Contentos. Eso es lo que le iba a decir. ¿Los institutos de FP de la ciudad no se solapan en ciclos formativos? No, eh, ¿Se no. suelen compaginar, compatibilizar unos ciclos? ¿Ustedes, por lo, lo que ha enumerado, van más a la rama de la sanidad, la electro electromecánica y las tecnologías informática, quizá lo dejan para otros institutos? En, en este caso, de momento, la oferta formativa en ELCHE está bastante repartida. Eh, muy poquitos ciclos se... Eh se solapan unos con otros es verdad que todavía falta oferta formativa en elche pero tenemos mucha oferta formativa en elche tenemos eh, centros aparte de la torreta con bastante oferta formativa, en algunos de ellos son referencia como el calzado, el sisto marco pero sí que es verdad que necesita elche ampliar porque vienen muchas, muchos alumnos de localidades cercanas, ya no es solo alumnado nuestro nosotros tenemos alumnos de Santa Pola de Dolores, de Aspe de Novelda, de Crevillente incluso de Alicante, es decir, tenemos una alumnado de toda la comarca. Por lo tanto, tenemos que dar respuesta a estas peticiones. Y las empresas también son de la comarca sí. las que colaboran con sí, ustedes, sí, sí. no solo el Chim. No, no, no, tenemos empresas, eh, un, un espacio geográfico hasta donde nosotros podemos llegar dentro de nuestras posibilidades. Pues son números que demuestran la enorme labor de ustedes, los profesores que llevan años, sí, años, años dignificando la formación profesional. Al final, y han llegado. Al final, esto eh, supone un gran trabajo por parte de todos. Esto no depende de una persona ni mucho o menos, ni de un departamento, sino que la suma de todos es lo que permite que hoy tengamos pues, la oferta formativa que tenemos, el número de alumnado que cada año encuentra trabajo, pues todo eso es gracias a todos los que estamos ahí trabajando día a día en el aula, que al final lo importante, repito, siempre es el aula, que es el profesor, el que está con el alumno y el que le da todas estas capacidades y habilidades que luego las empresas nos, nos demandan. Pues muchísimas gracias, José Andrés Gutiérrez, no hay tiempo para más. Podríamos estar hablando ojalá. mucho de la empleabilidad y sobre ojalá. todo de los contratos y del empleo que, uh -huh. de la formación profesional, porque es importantísimo, uh -huh. eh, se han perdido muchos oficios y ustedes están ahí para evitarlo. Sí, bueno, recordar que estamos ahora trabajando en lo del de, oficio de palmerero, uh -huh. bueno, todos eso todo son iniciativas que van saliendo también desde los centros, o sea que no solo nos dedicamos a, a esto, sino que también intentamos fomentar eh, ocupaciones que son tradicionales en Elche, en este caso. Pues no hay tiempo para más. José pues Andrés Gutiérrez, gracias. jefe de estudio del Instituto La Torreta. Mucho mm. éxito en esas segundas jornadas de empleabilidad que comienzan mañana. Muchas gracias a vosotros por la invitación. 101.4 Tele Radio Marca.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 Vuelve la Copa del Rey. Este miércoles a las seis y media de la tarde, en el 101.4 Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Atleti de Bilbao con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri, Premium Sport Café, Taperías Franja Verde, mármoles formas y diseño, salones Jack. Pod Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, Avitel, Salones Agulló Alonso, M Solers, El Hogar del Profesional, Vegar, Concesionario Mercedes Benz, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este miércoles a las seis y media, Copa del Rey, Elche, Atleti de Bilbao, en marcador.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 Y casi no tenemos tiempo para meter dos canciones antes de la despedida. Lo vamos a intentar porque son, faltan solo seis minutos para llegar a las 11 de la mañana y que esté aquí nuestra compañera Rosa Lucas para acompañarles durante las próximas dos horas en su programa Entre Amigos. Nosotros nos vamos a despedir y lo hacemos, pues vamos a intentar con dos canciones. Una, la primera, de Lola Flores, porque un 21 de enero nació la Faraona, una de las artistas más populares y queridas. ...y una folclórica que inventó una forma de cantar, bailar y vivir. Con ella ponemos el punto final, pero también hay que recordar... ...que también hoy es el cumpleaños, cumple 80 años del tenor español... Plácido Domingo, quien ha pasado en los últimos meses momentos muy difíciles, ya saben, al enfrentarse a esa acusación de acoso sexual y abuso de poder por parte de un grupo de mujeres con una investigación abierta en la ópera de Los Ángeles. En fin, en el día de su cumpleaños les, desea les deseamos que los malos días pasen muy rápido y podéis seguir disfrutando de la voz de Plácido Domingo. Pues con Ay, pena, penita, pena de Lola Flores y con... Amanecí en tus brazos esas dos canciones seguidas. Nos despedimos. Hasta mañana. Poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo confuso, con un cuchillito de luz, lumera a la los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, perdiendo en el mar. Por deles de esclava, yo me seguiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena ay, pena, de mi corazón. Ay, que me corre por la bebena, pena y con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo con un de tinieblas y pedena. Es un potro desbocao que no sabe dónde. Es un desierto de revela, revela, Hay en mi gloria un no pena, hay pena, hay pena, hay pena, pena, penita pena.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 Vanaflecie otra vez entre tus brazos, y desperté llorando de alegría. Me Despertaste, tu, casi dormida. Y me querias decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Y me querías decir To call yet con así Was je casi al Maar me niet meer wilt. Ik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 Tal y tu boca con así